Oído al tambor, palabras de gran valor Silencio, grabando al aire Fermín Toro, hombre notable de la política y las letras durante la incipiente República de Venezuela Un día escribió La segunda clase de los que sostiene el gobierno, ¿cuál es? ...la de aquellos que lo sostienen por conveniencia. ¿Cuáles son estos? Los que derivan del gobierno un salario pagado de las rentas públicas. Esta clase constituye una plaga. La mitad de la población aspira a vivir del público. Es una lucha por tener empleos... ...y el hombre de honor y de conciencia que ocupa una vez el poder... ...lo arroja de sí para siempre porque o tiene que prevaricar o hacerse enemigo de la mitad de la sociedad. ¡Cortes se imprime ¿Escuchabas? Oído el tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérito.